Entonces, dice eh, dice ahí, repito, la, los aspectos biográficos de San Agustín, que bueno, conviene tener en cuenta para contextualizar su pensamiento. Eh, viene el año nacimiento, 354, Numidia, que está en el norte de África, provincia romana, el romano era hijo de padre pagano y de madre cristiana, Santa Mónica él es educado por ella en el cristianismo, como dice ahí, pero en su juventud él abandonó el cristianismo. De hecho, él pasó mucho tiempo, principalmente en Cartago y también en Roma, mmm, formando parte o siguiendo a la secta de los maniqueros. Y, por decirlo así, llanamente viviendo la gran vida. O sea, debió pegar una juventud notable. Bastante divertida, al parecer. Pero el caso es que... Mmm, más adelante él conoce, bueno, estudia como tenéis ahí, eh, estudia filosofía, entra en contacto con la lectura de los textos de Cicerón. Eh, pero en Milán conoce a San Ambrosio, que es quien mm, junto con la influencia de su madre le, le acaban acaban haciendo que se convierta al cristianismo. De hecho, el, el, San Ambrosio le bautiza en en Milán, ¿no? entra también en contacto esto es importante con la obra de Plotino, de la que ya vimos aquí la influencia que ejerce sobre algunos de sus eh, de sus ideas eh, y bueno se acaba convirtiendo en, en obispo de hipona de ahí el sobrenome no agustín de hipona o san agustín de hipona entonces aquí viene el aspecto importante del punto de vista histórico que es el saqueo de Roma en el año 410 por los godos. O sea, entran en roma ya lo que queda digamos de ahí hasta el 476, que cuando, cuando se considera oficialmente que el imperio cae, pues lo que quedan son los rescoldos ya del, del imperio, ¿no? La ruina. Hay una más o menos reciente película que no está mal, pero no deja de ser una película de aventuras que se llama la última legión que recrea el que recrea los momentos en los cuales Rómulo Augústulo siendo un niño, que es el último emperador romano, pues siendo un niño hace al poder, tiene que salir huyendo de Roma porque Odoacro ha entrado en Roma, etcétera, ¿no? bueno, esos son los escertores del, del del Imperio Romano. Entonces, realmente interesante para nosotros es, como dice ahí, el hecho, primero, el hecho fundamental para la historia de la caída del Imperio Romano que, había, que era el referente de la civilización, digamos. Era la civilización, vamos, la civilización era la civilización romana. Lo demás era eran bárbaros. Entonces eso había había eh, planteado la vieja tesis de que la fuerza del imperio estaban ligados a su condición de pagana. ¿Qué es lo que pasó? Como ya vimos, a finales del siglo IV, con Constantino y Teodosio, se convierte al cristianismo el imperio. Y, según algunos autores de la vieja tradición, eso había contribuido a debilitar el imperio. Entonces, San Agustín escribe su obra más importante precisamente contra esas tesis. ¿De acuerdo? Entonces, por por eh, decir? Por resumirlo así de manera muy esquemática, el contexto histórico es la caída del imperio a principios del siglo V. Y el contexto filosófico, digamos, el intelectual, el ambiente de lo que se habla, vamos, los círculos así intelectuales, digamos, hoy, pues es la idea de que el cristianismo precipitó o fue el elemento de fragilidad del imperio, lo que precipitó su, su disolución. Es un elemento de debilidad del imperio, ¿no?, el cristianismo. Entonces, digamos que San Agustín asiste a la caída del imperio y a las discusiones que lógicamente eso genera. La principal de las cuales es esta. Entonces, él se va a enfrentar en su obra más importante, como digo, Kivitas Dei, la ciudad de Dios, a esas tesis. Inaugurando, como veremos en las próximas clases, inaugurando mmm, un nuevo género literario, por decirlo, o diríamos filosófico. Eh, que es una filosofía de la historia, una concepción de la historia, que es, en su caso, una teología de la historia, claro. Es decir, una concepción de la historia eh, que se considera dotada de un sentido trascendental. Esta es la cuestión. Esto lo veremos cuando abordemos el tema de la historia. ¿De acuerdo? Pero, en fin, así se entiende perfectamente, digamos, el contexto en el que San Agustín escribe su obra principal. Bueno, tenéis ahí algunas citadas algunas de las obras de San Agustín más importantes, las más importantes son La ciudad de Dios y Las confesiones. Es un libro interesantísimo y muy muy bello, que además también inaugura seguramente el, el origen de también de una especie de género literario, que luego ha proliferado bastante determinadas tradiciones, que es el de las confesiones. ¿no? Las confesiones de San Agustín, precisamente lo que San Agustín pone sobre el papel ahí, es como él eh, sufre esa especie de cambio mm, en términos estrictamente en, en términos biográficos claro de una juventud eh, vinculada a ciertas sectas paganas y, y a la buena vida diríamos ¿no? cómo cambia al transformarse al convertirse al cristianismo ¿no? pero en términos filosóficos es de enorme importancia también porque la, la secta el maniqueísmo a la que él había pertenecido pues mm, como ya vimos presenta unos principios filosóficos contra los que el cristianismo, de la mano del propio San Agustín, se revela, ¿no? Contra los que lucha eh, dialécticamente San Agustín. Bueno, un texto, como digo, muy muy bonito y que inaugura un género literario, vamos. Bueno, entonces, mmm, como veis ahí, el primer aspecto que vamos a abordar, y esto será esto va a aparecer nos va a aparecer también en, en, en Santo Tomás, es el eh, importantísimo tema de la fe y la razón, asunto que como vimos no había aparecido en el mundo griego, claro. Hombre, ¿y ¿por qué no había aparecido en el mundo griego? Pues como dijimos, el cristianismo dado en la fecha de su nacimiento es una religión que diferencia las otras, que la precede, es una religión que se construye conceptual y terminológicamente en contacto con la filosofía griega. Con la filosofía griega. Claro. Pues el, el cristianismo mmm, surge y se consolida incorporando conceptos de la filosofía humana, esa es la cuestión. Entonces, claro, un asunto que no había surgido, no tenía sentido plantear antes, porque representaban dos planos eh, diferentes e impermeables e incluso opuestos, diríamos, ¿no? las creencias y el conocimiento, aquí se replantea desde el punto de vista, o del, desde el contexto del cristianismo, se replantean en términos de fe y razón y ahora veremos cuáles son esas relaciones que no serán exactamente las de una oposición frontal. Vamos a ver cuáles son esas relaciones. Lo interesante es que mientras que en principio ¿eh? en principio, habría que matizar muchísimo pero en principio el cuerpo doctrinal de la mitología griega pertenecería eso al mundo del mito que en principio se rige por relaciones, decíamos, de parentesco, y no por relaciones de identidad, y que por eso la razón, luego, decíamos, se enfrentaba al, al discurso mítico, sin embargo, en el mundo del cristianismo, en el contexto del cristianismo, la fe necesita estar conectada con la razón. Es, la como decíamos, creo, en su momento, es la primera religión racional. Claro, esta es la cuestión. Es que el, el cristianismo tiene que contar ya con la razón. Porque digamos que la racionalidad filosófica ha adquirido un estatuto con respecto, a, con respecto al cual es indispensable contar. Sí. Digo que la religión cristiana cuando nace y crece o se consolida la racionalidad filosófica ya está sentada, filosófica o precientífica, ya está ya, ya está puesta en juego, está en marcha ahí, ¿no? Entonces es algo lo que hay que contar, sencillamente. Hay, hay que discutir con ello, hay que tenerlo en cuenta, vamos, no sencillamente no se puede opiar, está la cuestión. ¿Vas a la fe de Bueno, vamos a ver exactamente, cuáles son las relaciones entre fe y razón, sí, sí. Pero la, el pensamiento cristiano no excluye la razón, eso es lo que quiero decir, sino que lo, lo asume. ¿no? Vamos a ver en qué términos, de qué forma. ¿no? Y claro, las relaciones que vayan a establecerse entre fe y razón dependerán de la concepción filosófica que se tenga de la realidad y en particular del conocimiento. Es decir, la razón. Sí. Digo que las relaciones entre fe y razón dependerán del concepto, de la concepción filosófica que se tenga de la realidad y en particular del conocimiento o de la razón. O sea, según concibamos el conocimiento, pues eh, así entenderemos las, sus relaciones con la fe. De tal manera que para San Agustín... Como veremos, debido a su influencia platónica y neoplatónica, para San Agustín, repito, entre fe y razón no habría fronteras, no habría eh, límites. Fe y razón compartirían el mismo objetivo, que es la verdad. Son dos facultades distintas, pero su objetivo, lógicamente, tiene que ser el mismo. La verdad, que además, claro, es una verdad única, no es una verdad, digamos, poliédrica ¿no? o multiforme, sino que es una verdad única. Es la, que es, es la verdad revelada. Pero... Sí, repito. Frey-Razón serían como dos facultades distintas, pero que su objetivo es el mismo. ¿Pues sonando el mismo? Eh... La función de Casillas es la misma que la de Cristiano Alonso, iba a decir, eh, Ronaldo. ¿Pero cuál es su objetivo? Pues ganar el partido, ¿no? Es el mismo. Pues ya está. Fe y razón, la, la fe... La fe es cristiano, claro. La razón es Casillas. Bueno, la fe y la razón serían dos facultades distintas. Son distintas, ahora veremos en qué se diferencia, ¿no? Y, y cuál es la función específica de cada una de ellas Son dos facultades, pero que el objetivo es el mismo. Es la verdad. Ahora bien, eh, por, por lo tanto digo, para San Agustín no hay fronteras entre razón y fe. Son dos facultades que, como vamos a ver, mmm, participan ¿no? colaboran en ese o colaboran en ese objetivo. Que es la consecución de la, de la eh, alcanzar la verdad. Ahora bien, ¿cómo? O sea, ¿Cómo colaboran? Eh, San Agustín distingue tres momentos, digamos. ¿no? Un primer momento en el que la razón ayudaría o daría impulso al hombre para alcanzar la fe. Claro, eso tiene particular importancia. Repito, si es importante. La razón, en un primer momento, ayudaría al hombre a alcanzar la fe. Y digo que esto tiene particular importancia porque aquí se ve muy claramente como para el cristianismo, la razón y la fe están indisolublemente unidas. Por decirlo con un ejemplo muy claro... el para ayudaría la fe. Un ejemplo, el verdadero creyente, es decir, el que tiene fe no necesita milagros para creer. ¿Por qué? Porque precisamente un milagro es una especie de una especie de eh de infracción de las leyes de la naturaleza, que de las leyes eternas de la naturaleza, que emanan directamente de el entendimiento de Dios y según algunos de su voluntad. Claro. Es decir, que el milagro está precisamente en que absolutamente todos los cuerpos graves se caigan, no en que haya uno que no se caiga. Por eso, por eso la Iglesia, como institución, es tan reacia a reconocer milagros. Porque el verdadero milagro está en las leyes racionales que rigen el universo. Entonces, esta es la cuestión importante. Esa es la conexión, ¿no? Una de las conexiones entre fe y razón. Entonces, claro, por eso para el para San Agustín es inconcebible que para San Agustín, luego pasando a Tomás, aunque de manera diferente, es inconcebible que la razón contradiga la fe. ¿Se entiende lo que queremos decir? O sea, esa oposición que podríamos deducir del planteamiento en el mundo griego, aquí no se da. Entonces, digo, en ese primer momento la razón ayudaría al hombre a alcanzar la fe. En un segundo momento, la fe, ¿cómo decir? Desempeñaría el papel de guía, ¿no? Orientaría a la razón. La fe sería como una especie de cauce... ...como... Mmm, que permite que la razón, del cual la razón no se puede salir, esta es la idea. O sea, lo orienta o la, la conduce, ¿no? la incauza. Y por último, en un tercer momento, la razón desempeña la función de esclarecer o de explicar los contenidos de la fe. Es decir, traducirlos a un lenguaje racional, esta es la cuestión. O que esto es otra novedad del cristianismo, claro, son unos aspectos decisivos al lenguaje racional los repito, repito, repito la razón la racionalidad tendría como función explicar, esclarecer hacer hacer, hacer traducir al lenguaje racional los contenidos de la fe por ejemplo con de la fe contenido decisivo de la fe para el cristianismo, por la existencia de Dios. Bueno, pues, ¿qué es lo que hará la razón? Expli Desde el punto de vista de San Agustín, o en San Agustín, explicar racionalmente la existencia de Dios. Claro, esto no había sucedido antes, esta es la idea. Hasta el punto de que, no ya San Agustín, pero eh, posteriormente, fundamentalmente a partir de San Anselmo, en el siglo 11 no solo es que se explique, sino que se elaboran argumentos racionales para tratar de demostrar no ya explicar, sino demostrar la existencia de Dios ¿eh? hasta tal punto están conectados fe y razón en el contexto del cristianismo entonces en, eh, recapitulamos eso es, en un primer momento la razón ayuda a la fe ayuda al hombre a alcanzar la fe en el segundo momento la fe en causa, digamos. orienta, y ¿no? e ilumina a la razón y en un tercer momento la razón ex explica, es decir, traduce a términos racionales los contenidos de la fe. ¿De acuerdo? Claro, alguien podría preguntar, hombre, ¿y por qué no hay fronteras? No hay fronteras o no hay conflicto entre fe y razón. Pues hay razones de diversos tipos. Realmente Realmente, el conflicto entre fe y razón no surge hasta el siglo XIII, prácticamente. Por diversos motivos. Y por tanto no está presente en San Agustín. Primer motivo. Motivos por los que no hay conflicto. Por los que no hay conflicto, para San Agustín. Por los que no hay. Primero, como hemos dicho, la verdad es única. Y por tanto por tanto razón y fe como ya hemos dicho no pueden sostener ideas distintas al respecto porque no hay dos verdades Esto sería el problema de la do de la doble verdad de los haberroístas del que ya hablaremos repito la fe y la razón no pueden sostener ideas diferentes porque la verdad es única caso en todo caso la razón tendrá la misión de como hemos dicho explicar en términos racionales lo que la fe asume previamente a la razón repito habría una verdad única por lo tanto fe y razón no pueden sostener ideas distintas digo que entonces en ese caso la razón a la razón le, le, le queda la misión de explicar en términos racionales lo que la fe asume previamente a la razón. Digamos, el que cree, cree. Mi abuela creía en Dios y ¿a ella que más le daba que se pudiera que San Anselmo pudiera, pudiera demostrar en, en base al argumento ontológico que Dios existía, vaya que más le daba. Claro, esto tiene digamos resonancias sociales o digamos políticas, ¿no? Pues claro, el término social hoy día hoy dice social y... Bueno, no digo nada. Políticas, vamos, políticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque entonces ¿a quién le interesa que expliquemos racionalmente las... las verdades de la fe? Pues coño, ¿a quién no cree? Esta la cuestión. A los paganos. Juan. La fe asume previamente que la razón explica racionalmente lo que la fe asume previamente a la razón, o, o, o independientemente de la razón. Pero en segundo lugar, es que la influencia filosófica más importante en San Agustín es el platonismo y el neoplatonismo, digamos. ¿no? Y claro, para, el, para esa tradición platónica, ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos? ¿O gracias a qué conocemos? Que alguien me lo diga que, que, que estoy angustiado por este misterio. ¿Qué demonios conocemos? Lo alto con orgullo de equivocarse uno, no se sé hace falta. Lo inteligible, las ideas. Nos conocemos las ideas. Es decir, designamos o reconocemos las cosas en función de las ideas, según esa tradición. Sí, sí. ¿Esto lo ve cristalino todos los mortales que aquí nos encontramos reunidos? Bien. ¿Y de qué hay ideas, queridos míos? ¿De todas? ¿De ¿Sí? Hay idea del excremento. ¿Hay idea de la mierda? ¿Hay idea de... ¿Sí? sí, claro que sí. ¿Recordáis cuando... Esto... Esto... Esto ya lo... Esto ya, esto ya lo plantea Platón, ¿eh? No, no me inventado yo. Creo que lo conté, pero lo recuerdo. Por favor. En el... Diálogo titulado Parménides de Platón. Platón recrea una escena apócrifa, probablemente de entre un encuentro entre Parménides ya muy, ya muy viejo y un Sócrates muy joven, de vuestra edad más o menos, que pero que ya está en el rollo de la teoría de las ideas. ¿no? Que aparece ahí en, en esa escena como defendiendo, defendiendo ya la teoría de las ideas. ¿no? Entonces, Parménides, que es Muy astuto, que es un hombre ya experto, claro, y muy sabio, le pregunta a Sócrates, buscándole las cosquillas. Dice, hombre, Sócrates, ¿entonces hay idea de todo? Y Sócrates dice, sí, sí, claro, ¿cómo no? Y entonces le dice Parménides, textualmente, entonces, según tú, ¿hay idea del pelo, del barro, de la basura? En fin, ¿hay idea de la mierda? Entonces Sócrates se ruboriza... Dice, "No, no, no, la idea es lo más sublime, es algo divino, eterno y como como a ver idea de la mierda, no sé, se, se se espanta un poco, se ruboriza." Pero Parménides le dice, "Claro, la filosofía no ha anidado completamente en ti aún." ¿Qué quiere decir Es Parménides? Que claro que hay idea de la mierda. Que lo que huele mal es el excremento, no la idea. Y exactamente igual que lo que relincha es el caballo, no la idea de caballo, y lo que nace crece, se corrompe y muere, es el caballo y no la idea de cabrón. Entonces, en efecto, hay ideas de todo. Pero si hay idea de todo, ¿qué es lo que no puedo conocer? Potencialmente, digo. ¿Habría algo que no podría ser conocido por el ¿No? ¿No habría límites potenciales para la razón? Porque la razón, como su objetivo de conocimiento, el objeto de su conocimiento, es lo inteligible y hay ideas de todo, absolutamente toda la realidad puede ser conocida, según esta tradición. Es decir, nada queda fuera, del potencialmente, del conocimiento de los hombres. Como nada queda fuera, como no hay límites al conocimiento humano, no hay límites a la razón. Por lo tanto, no hay límites que separen razón y fe, claramente. Es decir, no hay conflicto entre razón y fe. No hay necesidad filosófica, diríamos, de plantear un posible conflicto entre razón y fe. ¿En base a qué? Estarían en conflicto, no, no hay ningún motivo. ¿Se entiende? Tanto la fe como la razón potencialmente pueden acceder a la verdad única sin restricciones la diferencia dónde va a aparecer y lo anuncio así ¿eh? ¿Lo sí. <risa> repito repito lo repito ahora me preguntas digo que hay dos razones de peso para que no haya conflicto entre fe y razón y que ese, ese asunto esa cuestión del conflicto aparezca al, al, al, no antes del siglo 13. Y es que la influencia en la filosofía de San Agustín es platónica. ¿Y esto por qué? Pues me parece que ya lo dije, porque prácticamente hasta el siglo 12-13 XII, no se conoce no se conoce más que una pequeña parte de la, de la filosofía de Aristóteles de la obra de Aristóteles en occidente. Entonces, la filosofía platónica influye más que la aristotélica, y influye más en San Agustín a través del neoplatonismo. ¿Te acuerdas hasta ahí? Bien, entonces, el primer motivo, o la primera razón, es que la verdad es única. Por lo tanto, razón y fe no pueden defender ideas opuestas. ¿Te acuerdas hasta ahí? Y hemos dicho que entonces la razón no tiene ideas distintas, digamos, no puede plantear, defender afirmaciones distintas de las que defiende la fe, sino que su misión queda, eh, bueno, reducida, o ni más ni menos, diríamos, ¿no? Que a convertir en racionales, que explicitar o esclarecer los contenidos de la fe. Traducirlos al lenguaje racional. Pero en segundo lugar, por esa influencia, por esa tradición platónica, es que nada queda potencialmente fuera del conocimiento humano. Es decir, no hay límites absolutos a la razón la razón lo puede conocer todo sin potencialmente porque hay ideas de todo con lo cual no tiene sentido plantear una un conflicto entre razón y fe porque no hay fronteras que las separen como la razón no tiene límites claro no hay conflicto alguno Digo, que anuncio cuál es la alternativa, digamos, que es la que va a defender o va a representar principalmente santo Tomás. La idea de que, en efecto, el entendimiento, dado que trabaja con ideas y hay ideas de todo, puede conocerlo todo. Pero lo que va a plantear santo Tomás, a diferencia de la tradición platónica, es que el ser humano, en efecto... Santo Tomás, lo digo para el que lo compare Que el entendimiento en el ser humano está encerrado en el cuerpo. Y lo que nos dice, lo que nos sugiere la, la teoría del conocimiento aristotélica es que el hombre para conocer o mejor dicho, que el hombre no puede conocer desprendiéndose del cuerpo. Es decir, que el que el ser humano solo puede conocer a través del cuerpo, es decir, de los canales que denominamos sentidos. Y entonces, aunque el entendimiento por sí mismo conoce a través de ideas, como no deja de ser entendimiento humano, conoce a través de ideas, pero, conoce ideas, pero a través de los sentidos. Con lo cual, el campo de sus posibilidades de conocimiento ahora ya sí quedan limitados. Pero esto no lo sabía. San Agustín no... Lo que esto lo plantea Santo Tomás y de ahí que, a partir del siglo 13 y esto se ve claramente en la obra de Santo Tomás ahora ya sí haya conflicto entre razón y fe ¿por qué? porque la razón sí que tiene unos límites que solo es que marca los sentidos, por decirlo así rápidamente sí, esto lo vas a arrepentir cuando... esto lo estén. explicaremos más adelante, si por detalle lo quiero decir es estoy justificando por qué, por qué a partir del siglo 13 sí que se plantea esta cuestión bien conmigo. eh dice ahí raíces antropológicas del pensamiento agustiniano ¿no? y tenéis ahí tres puntos que están vinculados entre sí entonces realmente son por decirlo de este modo también tres fases o tres momentos de un mismo proceso entonces hay que tener muy en cuenta el hilo que lo ju de acuerdo y dice raíces antropológicas porque parte de la concepción que san agustín tiene del propio ser humano de acuerdo? Entonces, ¿cómo entiende al ser humano? Va a determinar su concepción del conocimiento. Y esa concepción del conocimiento le va a llevar, como veremos, a, la... a Dios. Vamos. Esta es la cuestión. Lo, lo explico enseguida. En nada, cuatro palabras. Entonces, eh, ¿cuál es el primer momento? Lo tenéis ahí. La interiorización. ¿Qué quiere ¿Qué demonios quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente. Esos tres momentos son tres momentos de un proceso que va a desembocar en Dios. De alguna manera, el, dice raíces antropológicas, ¿por qué? Porque el punto de partida es el ser humano. ¿Se acuerda? Pero esa concepción del ser humano, como vamos a ver, le conduce o desemboca en Dios. ¿Puedo? Bien. El primer momento dice interiorización. ¿Y qué quiere decir San Agustín con interiorización? Pues realmente es algo sencillo. Lo que quiere decir es que hemos dicho que para conocer, en esta tradición platónica que nos ilumina, conocemos a través de ideas. Pero ¿dónde demonios...? No, quizá no son la expresión más correcta en este contexto, Encu ¿encuentro yo las ideas? Pues las encuentro en mí mismo, está la cuestión. En la intimidad de la conciencia, dice San Agustín. O sea, que el punto de partida de la búsqueda de la verdad se halla en las ideas, y por lo tanto, en la intimidad de la conciencia. En uno mismo, ¿no? En uno mismo. De ahí el término interiorización, ¿no? Es en la propia vida interior, en el interior de uno mismo... Donde se encuentran las ideas y, por tanto, el material del conocimiento que me va a llevar a la verdad, que me puede llevar a la verdad. Pero, ahora bien, en efecto, encuentro las ideas en la conciencia, en la intimidad de mi conciencia, ¿no? Y, hombre, ¿cómo son las ideas? O sea, ¿Qué atributo les puedo aplicar? ¿Cuál es la cualidad más llamativa de las ideas? ¿Que son cómo? Inmutables. Que son inmutables y eternas. <risa> Lucía, haciendo eh, honor a su nombre, está iluminada. <risa> <risa> son inmutables, son eternas. Pero, hombre, esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque yo no lo soy. O sea, resulta que el conocimiento, la búsqueda de la verdad, tiene su punto de partida en el interior de uno mismo las ideas. Pero claro, la mera presencia de ideas en mí, es decir, la mera presencia de realidades eternas en mí, que no soy eterno, me lleva la atención a lo, lo que denomina, denomina San Agustín, lo que denominamos autotrascendimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que salgo de mí mismo. Tan sencillo como esto. Es decir, que la existencia de ideas en mí, como son eternas e inmutables me lleva a admitir la existencia de algo que no soy yo. auto Autotrascendimiento. Salir de mí mismo. Salir de uno mismo. Eh, este autotrascendimiento, a su vez, consta de dos pasos. El primero ya lo hemos expuesto aquí. El hombre constata que su naturaleza es... Mutable, corrupta, pero que encuentra verdades inmutables o realidades eternas en él, que son las ideas. Entonces, esto lleva, en un segundo paso, a... Lleva al hombre, en un segundo momento, a reconocer que el fundamento, el origen, el lugar de las ideas no puede ser el mismo. Tiene que estar fuera de él mismo. En Dios. ¿Se entiende? O sea, la mera existencia... Por eso San Agustín, digamos, que no elabora ni desarrolla una argumentación para tratar de demostrar la existencia de Dios. Sino que, de alguna manera, la para él, la mera presencia de realidades eternas o inmutables en mí, remite a una realidad eterna que ya no puedo ser yo. se entiende el ¿Se entiende el la cuestión? Sí, sí, lo hay. Pero nosotros no lo somos. Entonces, claro, la existencia de realidades eternas me lleva más allá de uno mismo. ¿Cuál es la función de las ideas? Hemos dicho constantemente conocer. Es decir, tomando... La metáfora utilizada por los neoplatónicos, y antes por Platón, y antes ya por Parmenio. El conocimiento es un proceso de iluminación. ¿Verdad, Lucía? De iluminación, de luz. De luz. Entonces, cuando San Agustín habla de iluminación, de la teoría de la iluminación, está queriendo exact exactamente decir eso. Que las ideas iluminan, es decir, dan luz, dan claridad al hombre pero claro entonces claro la interiorización como digo nos lleva a la iluminación por medio de las ideas y la mera existencia de ideas que me iluminan me lleva al autotrascendimiento. pero claro esas ideas esas ideas no pueden proceder de mí proceden de dios Dios, de algún modo, desempeñaría la función que la idea de bien o el sol representaba en el mito de la corona platónica. Que ilumina todo lo demás, claro. Entonces, como digo, la mera existencia de ideas en mí, que me ilumina, en el sentido de que me da claridad, de que me permite conocer, me conduce fuera de mí mismo, porque yo no puedo ser el origen de las ideas, ni su fundamento. Con lo cual esto me lleva a Dios. Entonces, esos tres... Esos tres momentos del mismo proceso, claro, están indisolublemente vinculados. Interiorización, iluminación y autotranscendimiento. ¿Se ve? Bueno. Exacto. Entonces, como ya contamos aquí hablando de la concepción ontológica de Plotino en base al principio de emanación y de degradación, el ser humano resultaría esa criatura específica mmm, apegada a lo terrenal por su realidad corpórea, pero en contacto con lo inteligible, y claro, con lo divino, por lo tanto, en función de su realidad divina o eterna, que es el alma. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con él, el, el alma sería el elemento de contacto, en el ser humano, el elemento de contacto con las ideas. ¿Se entiende? Eso es donde va. En, el, en el proceso de... en este mismo proceso, en tres fases. O sea, en el interior de la, la intimidad de la conciencia o del alma yo encuentro las ideas. ¿De acuerdo? Pero yo, como entidad mortal, no puedo ser su origen ni su fundamento. Esto me lleva primero al proceso de iluminación, a la teoría de la iluminación, es decir, las ideas aclaran o me iluminan, me permiten conocer, llegar a la verdad, y al por favor y al mismo tiempo me conducen fuera de mí mismo, porque yo no puedo ser su fundamento. ¿De acuerdo? Entonces me llevan a Dios. Y eso es lo que denominamos autotrascendimiento. Pero atención, Clave esto que Clave, en particular, por ser un rasgo específico del cristianismo. El pensamiento cristiano, agustiniano, pero no solo. Y es que este proceso, es un proceso que se da no solo en el entendimiento. Es decir, no es simplemente un proceso intelectual. Yo reconozco ideas en mí, Le reconozco su naturaleza inmutable y eterna, y por lo tanto, esa misma realidad me remite a una realidad que no soy yo. Por vía puramente intelectual. Para el cristianismo no hay esa vía puramente intelectual, sino que se complementa con una vía que ya no es puramente intelectual, que es la voluntad. Es decir, que ese proceso se da en el pensamiento y en la voluntad. Que hay que quererlo, vamos. Hombre, ¿y esto por qué será? ¿Cómo se titula el libro que os dije leer? <risa> De San Agustín, quiero decir. Claro, como el ser humano es libre... Es decir capaz de elegir entre, diríamos, lo mejor y lo peor. Por eso, este proceso de autotrascendimiento se da no sólo en el entendimiento. Esto sería estrictamente platónico, claro. Conocer el bien es portarse bien. O sea, uno es bueno cuando conoce la idea de bien. No, no, aquí se introduce un aspecto crucial, que es la voluntad. El hombre el hombre se autotrasciende no sólo intelectualmente, sino voluntariamente es que quiere ir más allá de uno mismo. ¿Por qué? Y dice San Agustín, cito textualmente, porque resulta que la criatura racional está hecha de tal modo que no puede ser ella misma el bien que la haga feliz. La felicidad o la plenitud están más allá de la realidad groseramente corpórea en la que de algún modo nos vemos encerrados de un modo en fin, íntimo, ¿no? De un modo pegajoso. Psico cotidiano diario, uno no puede salirse, del, bueno, hay manera de salirse del cuerpo de uno, pero todas son intelectuales.